Thank mm -hmm. you. Señoras y señores, señores concejales, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia también al público y familiares de don César Cánovas. El punto único de este pleno es moción presentada por los señores portavoces de todos los grupos políticos municipales relativa a nombramiento de don César Cánovas girada como hijo adoptivo de Torrejón. Aprobación así procede. Voy a dar lectura, si les parece bien a todos, de la moción presentada por los grupos políticos. Y es así. Don Joaquín Ovaladejo Martínez, portavoz del Grupo Municipal Popular. Don Manuel Veraquiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Don José Manuel Martínez Andreu, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Don José Manuel Dalón García, portavoz del Grupo Municipal de Los Verdes de este ayuntamiento. De conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales... ...presenta ante el Pleno la siguiente moción... César Canova Girada ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes intelectuales que ha tenido Torredeja, así como uno de los compositores e intérpretes más completos de la historia de nuestra ciudad. De su dilatada trayectoria vital, cabe destacar su incansable dedicación a la cultura de nuestro municipio, participando activamente en cuantas iniciativas surgían a lo largo de los años. Director durante 30 años del Coro de Ciprestal de la Inmaculada, fue excelente organista de la Parroquia de la Patrona de Torredeja, y plasmó su profunda religiosidad en obras como Motetes, eh, Un estabat Mater o Un Padre Nuestro. César Cánovas Girada es autor de preciosas habaneras que hicieron época y que todavía continúan formando parte del repertorio de los coros torrevejenses, así como de otros nacionales e internacionales. Saludo a Cuba, vivo sin tío, nostalgia de Cuba. Son algunos de los títulos de habaneras que compuso Cánovas con letras de José María López Dols, sobrino de Luis Cánovas, polifacético creador torrevejense. ...autor de la obra Torrevieja ayer, hoy y mañana... ...realizó la carrera de piano y composición... ...en el Conservatorio Superior de Música de Murcia... ...a las órdenes del prestigioso maestro don José Agüera... ...quien posteriormente le dedicaría la obra... ...La Escollera de Torrevieja... ...asimismo formó parte... ...de los inicios del certamen La manera de Torrevieja... transcribiendo las partituras para los coros participantes... ...en las primeras ediciones... Don César Cano Girada es, sin duda, uno de los grandes personajes culturales de la historia de la ciudad. Uno de los pocos homenajes públicos que aceptó fue la dedicación de una calle con su nombre que le hizo el Ayuntamiento de Torredeja. Fue, sobre todas las cosas, hasta su triste desaparición, un amante de la música y de Torreja. Por todo cuanto antecede, solicitamos la adopción del siguiente acuerdo. Otorgar el nombramiento de hijo adoptivo a título póstumo de la ciudad de Torredeja a don César Cano Vagilada. en atención y justo reconocimiento a su trayectoria musical y personal en esta tierra, firmado por los cuatro portavoces. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Quiero sumar a estas palabras, y que quede, que costen hasta, señora secretaria, el sentido pésame de la Corporación Municipal también por el reciente fallecimiento de su esposa. Nuestro pésame a la familia y nuestra felicitación también por haber sido un ejemplo en su vida, en su trayectoria y en su forma de ser. Antes de, ya levantando la sesión, si quiero hacer la entrega del, del documento que atestigua este nombramiento. se levanta la sesión, buenos días a todos, muchas gracias